Es la hora 23 minutos ¿En el tuyo, Damián? También coincido con, con vos, Luis Muy bien, para todos ustedes Quienes del otro lado siempre nos acompañan Tengan muy buenas noches Esta es la edición número 41 De Boxeo Planeta Y como es habitual Vamos a desandar El boxeo a nivel local, nacional E internacional Agradeciendo, como lo hacemos siempre A todos quienes nos apoyan comercialmente hablando Y por supuesto, Damián Casino y Luis Parpacelli te dicen que este micrófono en la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina está abierto para todo el mundo del boxeo que quiera decir lo suyo. ¿Es así o no, Damián? Por supuesto, Luis. Eh, bueno, muy buenas noches a todos los oyentes. Eh, gracias por, por estar participando en de, de un nuevo programa, Boxeo Planeta, aquí desde Rosario Santa Fe Argentina. En esta edición, como bien decías Luis, eh, número 41, eh, se van sucediendo los diferentes programas y bueno, eh, la alegría de poder contar con este espacio de boxeo en la ciudad de Rosario que hoy por hoy eh, bueno, está referenciando todo el boxeo nacional e internacional eh, que lo que más nos gusta es despuntar este vicio, como a veces decimos con Luis Parpacelli. Eh, ...y tener la alegría inmensa... ...de poder manifestarnos y explayarnos ...justamente en todo lo que nos gusta... Eh, ...decir del boxeo... ...nacional e internacional. El abrazo grande para... ...Aníbal Bosque. Aníbal, para... Aníbal me... ...estuvimos charlando anoche... ...tuvo la gentileza de llamarme a casa... ...y, y bueno, me mandó saludos para ti Luis... ...y que vamos Se a estar juntándonos... Este, ...este próximo viernes... ...en la velada del Club Ciclón... ...creo que está casi confirmada porque um, hay algunos detalles que tienen que ver, eh, temas de autoridades, como mm -hmm. bueno, ya vamos a ir eh, desarrollando un poquito este tema de, la, bueno, de las diferencias que hay en lo, lo, con los organizadores, con, con los las organizadores. autoridades eh, a nivel local, a nivel Santa Fe, bueno, ya vamos a, a charlar un poquito sobre eso. ¿Decías, Luis? Eh? No, quería también saludar a Pedrito Dáquila, al amigo Rivero, eh, por supuesto a Chiche Leonard eh, y a todos los titulares de todos los gimnasios de nuestra querida ciudad, que son muchos, a Lucianito Plore, a la gente de La Ferrara, de Arroyo Seco, del Rosarino, del ñaró, eh, que estamos junto a ustedes, como siempre. Eh, empezamos, por supuesto, la información con el auspicio, en este caso, de Olimpia Deportes, Mendoza 1028, y Thompson y Williams, de Peatonal Córdoba 1060, una nueva propuesta que está vinculada a la participación del oyente. Es decir, vos que estás del otro lado, nos llamás, te comunicás con nosotros y con el solo hecho de decir estoy escuchando Boxeo Planeta, mi nombre es... y los últimos tres números del documento, te vas a hacer acreedor a los dos premios. El de Olimpia Deportes, que es una remera, y el de Thompson y Williams, que es una gentileza de su gerente Aristides Bruno, en este caso una hermosa corbata, con el solo hecho de decir, estoy escuchando Boxeo Planeta, mi nombre es tal, y mis últimos tres números de documentos son estos. Me le damos pare... la vía de comunicación y le metemos para adelante. Me parece muy buena la modalidad, Luis, y, y bueno, la, la vía de comunicación, por supuesto, aquí en la emisora, es el 424-2769, eh, o nos envías un mensaje de texto a tener la posibilidad también al 156-418-262 eh, podés escucharnos en vivo a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com o a través de www.radiogranrosario.com.ar es eh, bueno, el medio que tenés para escuchar Boxeo Planeta desde cualquier parte que te encuentres a través de la web Muy bien, eh, vamos a... Eh, tratar temas, por ejemplo, la presentación del Tata Valdomir, lo que sucedió en el Arena Vicente Fernández de Guadalajara, Jalisco, México, con la presentación de Saúl El Canelo Álvarez y también una muy interesante pelea entre Adrián Bronner y Jason Lizzo. Eh, por supuesto que vamos a estar en la medida de lo posible tratando de... Eh, meternos en lo que está vinculado al, al boxeo de la ciudad bien lo decía Damián Casino en el principio noche de boxeo eh, en el Club Ciclón Saavedra 642 el próximo viernes eh, donde van a estar eh, presentes José Ojeda la Cobra Zarza el promotor nacional Rivero tiene una muy buena cartelera donde figuran Brian Montenegro Alexis León, Diana Brest eh, Ivana Almaraz Vito Liberati, Franco Reyes, eh, Nahuel Vera, eh, El Petizo Escobar, entre tantos. ¿eh? Reiteramos, Cruz y Clon este próximo viernes, eh, a partir de la hora 21.30 aproximadamente, un nuevo festival de boxeo en la ciudad de Rosario, que de esta manera va generando una dinámica, un sostenido esfuerzo por sumarle veladas que hagan crecer a los pugilistas y, por supuesto, que mantengan a todos aquellos que aman el boxeo atentos a la actividad y con el ojo agudo de la apreciación que tiene cada uno sobre esta actividad. Y, por supuesto, nada más y nada menos que usted, que es de Rosario, del Gran Rosario, va a ir viendo la evaluación que tienen cada uno de los pugilistas, ellos y ellas. ¿eh? Quiero recordarles que Casa Zunino, venta de repuestos y reparación de todas las marcas, más de 35 años avalando trabajos profesionales, le resuelve los problemas que tienen sus artículos para el hogar. Vaya a Montevideo 874 o marque el celular 153-86-2719 y dígale, Jorge, tengo tal problema y necesito que usted me lo solucione con su habitual profesionalidad. Damián. Eh, tenemos a un amigo del, del box de la ciudad de Rosario, a Narváez, el hombre que ha eh, estado muy vinculado muchos años a este deporte, eh, desde arriba del rim fue árbitro en su momento, y bueno, quiere salir al aire como eh, este espacio de boxeo es para todos y, y, y, y que todos explayen y digan lo que realmente piensan. Eh, lo tenemos en el aire, Luis, si querés, eh, darle la bienvenida a Narváez. ¿Cómo andás, amigo? Qué gusto que nos bueno, estés llamando. Hola ¿no? ¿Cómo estás? El abrazo Hola. a un amigo que conozco hace casi, casi 30 años, ¿no? Qué gusto escucharte Bueno, era para decirte que el otro día te, te escuché por las autoridades que hay Todo eso se tienen que ir porque nadie sabe nada Tienen que renunciar y, y, y, y llamar a elección Muy bien contundente el hombre. ¿Dónde crees que están las fallas fundamentales de esto, Narváez? ¿Dónde creo que está la falla? Sí, señor. Porque no saben el reglamento, no saben nada. El otro día nombraste a, a este que, que hizo de, de jurado eh, que la pelea a la hija. Ajá, eh, por ti. Y no sabe nada de jurado. Y... Hola, hola. Sí, sí, vos habla tranquilo que lo tuyo sale con total nitidez. Decir bueno, lo que bueno. tengas que decir pues con total eso, es libertad. Eso. Y el presidente no sabe nada de... Porque el presidente lo llevé yo cuando hacía festivales en el... Córdoba y no saben nada nada de reglamento, no saben nada de lo que es ser fiscal, lo que es ser jurado, nada de eso. Y hay unos cuantos que lo ponen a dedo ahí. Y eso no puede ser. Hay que cambiar la comisión. Yo desgraciadamente estoy eh, imposibilitado, estoy internado, eh, que, que llamen a elecciones y elijan gente que sepa de boxeo. ¿Me escuchás? Sí, eh, sí, te estamos eh, escuchando. Totalmente eh, nítido lo tuyo. Eh, me gustaría, ¿de qué manera, de qué manera crees vos, que se puede de alguna manera aceptar una nueva comisión municipal de boxeo como en la década del 80, en la que tuvimos la oportunidad de compartirla con Guillermo Tril, con Sánchez y con tanta gente importante? ¿Quién evaluaría el hecho del conocimiento que hay que tener para estar vinculado al boxeo. Porque hay gente capacitada, hay gente capacitada. Y ahí este, hacen lo que quieren ellos, ponen a quien quiere. No, eso no puede ser. Por eso el boxeo acá en Rosario eh, se va desapareciendo de a poco. Bien. Eh, Narváez, te agradecemos muchísimo tu participación, ha sido concreto. Vos tenés la autoridad como para decir lo que estás diciendo. Sé que vos respaldás, obviamente, lo que terminás de opinar. Y bueno, esto tiene que ver con lo que Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli siempre dicen. Este micrófono está abierto y el que quiera rebatir lo que dice el señor Narváez seguro. puede hacerlo con total libertad porque de lo que se trata es sumar para un boxeo mucho más serio, más prestigioso, más profesional y que proteja seguro, al boxeo. Y esto requiere de idoneidad, de honestidad, de conocimiento. Narváez, un abrazo bueno, muy bueno. pero muy grande y te agradecemos el llamado en nombre de Damián Casino bueno, y bueno, Parpaceli. Cuando ¿eh? salga de acá del sanatorio lo voy a visitar. Muchísimas gracias. El bueno, señor Narváez dijo lo suyo en Boxeo Planeta. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos. Bueno, continuamos con la información aquí en Boxeo Planeta. Tuvimos eh, la palabra de, de Narváez, el ex árbitro, y que bueno, tiene autoridad también para manifestarse sí. aquí en, en Boxeo Planeta. Como todo, todos tienen la posibilidad, eh, como vos bien referenciabas y decías, Así. en rebatir lo que dice Narváez, que eso sería lo bueno, porque eh, la idea es que, bueno, eh, que haya diferentes voces. Por supuesto. Estamos eh, a supuesto. nivel nacional, estamos eh, también solicitando eso con las autoridades de la FAB, eh, seguramente que también requerimos esto a nivel local claro. y eh, a nivel Santa Fe, a nivel sí, santafesino. Sí, sí, sí. eh, que, que realmente se haga transparente quiénes son las autoridades, quiénes Seguro. son los que quieren participar y por ahí no tienen la posibilidad. Y bueno, eh, de más está decir que están las puertas abiertas de Boxeo Planeta para todo el mundo. Eh, me parece que hubo más llamados, reiteramos, Esta noche no hay consigna. Es suficiente con que usted diga, mi nombre es Juan Pérez, mis últimos tres números de documentos son estos, y estoy escuchando Boxeo Planeta. Así simplemente usted ya participa del primer y segundo premio de Olimpia Deportes y de Thompson y Williams. Así de sencillito, llamanos, y si querés aportar algo sobre cómo se hace para consolidar el boxeo en la ciudad, para mejorarlo, para hacerlo más profesional... Podés hacerlo. Damián Casino, seguimos de esta manera. Bueno, Luis, eh, te doy un dato que no es menor. Está confirmada ya la contienda entre Coto y Margarito. Eh, esto, el puertorriqueño Miguel Coto, campeón superwelder de la Asociación Mundial de Boxeo, y el mexicano Antonio Margarito, pelearán el próximo 3 de diciembre en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Eh, esto ya está confirmado, eh, Francisco Espinosa, manejador de Margarito, confirmó eh, que, bueno, que se va a hacer la contienda. Margarito hoy por hoy tiene 33 años, había sufrido una seria lesión en el ojo en la pelea que, en la cual combatiera con el fabuloso Manny Pacquiao. Eh, ya repuesto de esta severa lesión, eh, bueno, Bob Barum, que es quien maneja los intereses de Coto. Eh, decidió bueno, enfrentarlos y esto va a estar eh, siendo el 3 de diciembre en el Madison Square Garden confirmado entonces Antonio Tony Margarito con el puertorriqueño Miguel Cotto me alegro por los neoyorquinos que van a tener la posibilidad de presenciar esta pelea eh, ¿lo viste al Tata baldomir tuve la posibilidad a través de internet eh, estábamos con, con el amigo Enrique Sánchez eh, sí. vía Facebook y, y estábamos charlando y digo, Enrique, no tenés el link de y con la posibilidad de verlo, como no tengo DirecTV Luis, eh, bueno, a través de internet logré encontrar un link para poder ver la pelea. Eh, bien, la, la, la, la vi bien nítida. Y, y bueno, es un poquito más de lo mismo. Sí. Eh, le consiguieron un rival a la justa medida de lo del presente de, de hoy por hoy del Tata Valdomir. Eh, quien fue un gran campeón, quien hizo una gran carrera internacional, con, con grandes peleas en Europa, en Estados Unidos, pero que su realidad y su gran boxeo, me parece a mi entender, ya han pasado. Eh, el Tata Valdomiro hoy está eh, con 40 años arriba de un ring, eh, hay pocos boxeadores que, que, bueno, que tengan un gran nivel con esa edad. Con esa edad. Eh, son, muy, son contados con los dedos de la mano. Eh, Tata Valdomir quiere seguir. Le, le, le, bueno, lo enfrentaron eh, con un ecuatoriano, Eduardo Cheito Flores. Eh, un muchacho que venía con un palmares de 10-3-1 con 7 nocaus. Eso habla a las claras de qué pergaminos traía este hombre, eh, quien no hizo mucho. Eh, Tata Valdomir, eh, bastante lento, eh, logró llevarse la contienda por puntos, tuvo, necesitó de los 10 rounds para poder eh, ganarle en el Polideportivo número 2 de San Rafael Mendoza. ¿Y ¿Ganó bien? Eh, ganó bien, ganó, ya te digo, es una pelea que no dejó muchas aristas positivas. Eh, Tata Valdomir eh, para poder eh, intervenir en los primeros planos va a tener que enfrentar a, a boxeadores de primer nivel eh, si no el Consejo Mundial de Boxeo no, no lo va a colocar en los primeros puestos para que en un supuesto caso pueda enfrentar a nada más y nada menos que el Canelo Álvarez quien es hoy sí. eh... después voy a dar mi opinión No no. Eh, yo... Eh, también yo tengo lo mío sobre el Canelo pero me parece que Hay una diferencia de velocidad, de juventud, de frescura boxística que hoy por hoy no tiene el Tata Valdomir. Seguramente que si enfrentáramos al Tata Valdomir en su mejor momento, aquel que enfrentó a Sap Yuda, claro. eh, le daría una paliza al Canelo. Pero la realidad del Tata hoy no es la de aquel tiempo, ¿eh? en la que enfrentó eh, Arturo Gatti bueno, eh, y tantos otros nombres que, que dejaron... Eh, ver lo que era un, verdadero... Era un, verdadero, campeón. Claro, un verdadero campeón. Entonces, eh, bueno, ganó bien esta pelea que fue organizada por Arano Box. Esto fue en San Rafael, Mendoza, este viernes anterior. Eh, pelea que se transmitió con los relatos de este chico Martín Perazo y los comentarios de Marcelito González eh, por Canal eh, 600 de DirecTV. Y... No no no, más, eh, no, esto, no, no, no deja más que esto, Luis. No, no, no deja más que esto. Cerramos con, sí, con esta información. Esperemos que el presente del Tata pueda mejorar, pero eh, con sus 40 años lo veo difícil. Eh, tuve la oportunidad de presenciar, obviamente a través de la televisión, desde la Arena Vicente Fernández, en Guadalajara, Jalisco, México, en la categoría Superploma. Super ah, me nombrás la gente de México, eh, veo que están en el blog. Sí, están. ¿cómo no van a estar? Son amigos nuestros. Gente del Estado de México, de Guerrero, de Chiapas, eh, están eh, escuchando a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com eh, este programa radial que se hace desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. ¿De Muy un abrazo para todos ellos patria de, de, de guerreros auténticos, ¿eh? que sería el boxeo del mundo si no estuviera el púgil mexicano arriba de un cuadrilátero. Siempre lo decimos, Damián. Adrien Bronner, de 21 años, enfrentó a Jason Litzau, de 27 años. Adrien Bronner se subió con un palmarés de 20 0, -0 con 16 knockouts. El apodo es El Problema. Subió con un, una báscula de 58 kg. 400. Y Litzau, con un palmarés de 28, dos derrotas 21 nocava a su favor. Venía de ganarle a Celestino Caballero. Acusó la balanza a kg kilos. Pero Bronner, en el primer asalto, con una apertura de derecha a la mandíbula impecable, prácticamente pulverizó por nocaut técnico en la primera vuelta de forma, digo sí, lo pulverizó espectacular a Litzau. No tuvo posibilidad alguna, Litzau, de decir, aquí estoy yo. Simplemente subió comenzó el combate y se le vino la tormenta, el ciclón, el verdadero problema y cayó por nocaut técnico eh, al minuto y pico eh, de comenzado el combate. Quiero recordar que Adrien Bronner nació en Cincinnati, Ohio, la tierra de Aaron Pryor. Oh, a seguirlo, oh. Adrien Bronner, categoría superpluma, en un combate interesantísimo en el arena Vicente Fernández, Guadalajara. Jalisco, México. Y después, bueno, después se vino Saúl El Canelo Álvarez, de 20 años, frente a Ryan Rhodes, de 34, que va a comentar Damián Casino. Después yo voy a hacer mi pequeña acotación. El palmarés del Canelo Álvarez, 36-0 con 1, 26 nocaut, subió con unos críticos más, pero en la báscula había acusado 69-600. Eh, Ryan Rhodes. De Sheffield, Inglaterra, 69.500, 45 ganadas, 4 perdidas, 31 nocaut. El árbitro fue Héctor Afu, panameño. Nocaut técnico en 12 para Saúl El Canero Álvarez. Uno de los ídolos, si no el más ídolo y el más carismático de todo México. Saúl El Canero Álvarez. Eh, ¿El otro ídolo quién es? Alfredo el Perro Angulo, que es de Mexicali que teóricamente debería ser el rival del Canelo. No sabemos si va a ser o no va a ser. Pero va a comentar, auspiciado por Olimpia Deportes y Thompson Williams, mi amigo, un amante del boxeo, un hombre que hace 23 años que practica la actividad y se llama Damián Casino. Bueno, Luis, gracias por la presentación. Eh, y bueno, esta pelea no, de, o sea, no aporta eh, más en el camino del Canelo. Es decir... Eh, se le está allanando el camino para que el Canelo logre ser un gran campeón del mundo. Me parece que hoy por hoy eh, estábamos debatiendo en, en el foro con, con gente de boxeo y, y yo decía, y un colega de, de Buenos Aires, el amigo Kobe, decía el flaco Faliga bien puesto y bien entrenado, qué dolor de cabeza le daría al Canelo en Super Welter Y yo coincidí en el momento, bueno, y ahí en, se entró en debate con, con amigos mexicanos que, bueno, ellos se eh, tiran para, para su boxeador. Eh, el flaco Faliga, Luis, eh, eh, con su soltura y su velocidad y caminando el ring como lo sabe hacer, eh, lo vimos combatir en categoría Super Welter eh, aquí en, en la ciudad de, de Paraná. Eh, con Ulises López y, y que le ganara por nocaut contundente, un gran boxeador que también estuvo combatiendo en categoría mediano y que su verdadero, como no, no encontraba rivales, eh, subía mediano, pero su verdadera categoría es la categoría Super Welter. Y ahí estaba la disputa, yo decía que también, eh, como vos bien decías en, en la presentación de esta pelea, eh, Alfredo Angulo eh, lo superaría y no sé si no se lo llevaría puesto por no eh. Sí, sí, tengo, o sea, tiro no, varios, varias, varias bombas, iba, eh, con... amigo, amigo no es mexicano, que no, no es que no, no eh, lo quiera el Canelo, pero me, me estoy un poco eh, eh, reacio a este tipo de, de, de, o sea, a este tipo de actitudes, los promotores, de las organizaciones, de crear campeones que son inflados, cam... sí, inflados. Ajá. Eh, y, y veo que se margina a otros deportistas, sí. a otros grandes campeones que han hecho trayectoria, han hecho sí. todos los pasos, como lo vino haciendo, por ejemplo, nuestros Lucas Matisse, que, que bueno, y, y dio todos los pasos para llegar a ser campeón del mundo y le está costando, porque, bueno, se encontró con una pelea robada frente a Sabiuda, y, y que también después cuando comentemos la pelea que se viene este sábado, vamos a hacer alguna referencia también sí, de eso, sí. pero volviendo a lo del Canelo, me parece que junto con Julito César Chávez Jr., se le está allanando porque están buscando un ídolo, y un ídolo me parece, Luis, que no, no se busca desde los papeles, desde eh, allanarle el camino y buscarle boxeadores de momento, a, a, a de verdad. baja performance. Eh, el ídolo eh, primero se nace y después se referenda arriba eh, del ring. Entonces, me parece que el Canelo, frente a este inglés que... Un buen boxeador, pero con un presente eh, ya un poquito desmejorado, eh, un hombre que se lo notó bastante lerdo, un campeón sí. europeo de 34 años contra este chico de 20 años, con toda la frescura boxística. Y lo que yo... Eh, ah, acá Luis no, Parpacelli. Cuando usted termina. No, no, pero termina. a mí me gusta porque usted sí, eh, sí, me, me acerca el, el cuadernito el, de anotador. El anotador, el anotador sí, que le dice sí, él sí, que, sí. que lo acompaña a todas las peleas, y él me pone, claro, el, el, el eh, eh, eh, coincido perfectamente con lo que me, me hace Coincidí referencia en tu anotado. El canelo es potente, es veloz, me parece que, pero que le el, el canelo tiene, ah, tiene algo eh, que hoy por hoy es su presente y que lo lleva a ganar peleas, que es su velocidad para la categoría, sí. sumado a la potencia. Claro. Pero no lo veo boxear. Coincidimos entonces lo que le falta. Claro. Lo veo estructurado, lo veo rígido, y a mí sí. me parece que cuando se choque manos como la que puede colocar un Alfredo en Gulo, me parece que se va al suelo. ¿Por qué? Porque no amortigua, no tiene, no tiene boxeo, para simplificar. ¿Qué sí, es el sí, boxeo? Sí, sí, el boxeo es pegar y no dejarse pegar, moverse, eh, eh, ocultarse en el ring porque no es todo plantarse y tirar tus mejores golpes uh -huh. y esperar a ver qué viene, no. Estirar, ocultarse, moverse, hacer cintura, rotación, desplegar sí, las, sí, las diferentes... repertorio. El repertorio, claro, las Luis, justamente es lo que manos. pedimos. Eh, ¿Eh? Por ejemplo... Hacer que el boxeo nazca desde los pies. Por eso claro. digo que el flaco Faliga le daría un dolor de cabeza, porque el flaco eh, boxea muy bien, eh, estando bien entrenado, qué linda sí, pelea sí. sería para ver. Pero bueno, eh, Además, vamos a salvar hay... las sí. distancias y vamos a decir que el Canelo Álvarez ganó muy bien. Eh, colocó manos de contundencia. Sí, sí, sí, golpe eh, de lo, los mejores golpes lo colocó sin duda el Canelo. Se llevaba muy bien eh, la pelea también por puntos y logró desequilibrar eh, a este muchacho Ryan Rhodes, el inglés, veterano ya en la decimosegunda ya, la décimo vuelta. Pero eh, Ryan Rhodes dijo, me equivoqué, podía haber terminado de pie, pero quise contestar eh, los golpes a su medida. Fue al cruce. Eh, fue al cruce que y la potencia de un joven de 20 años lo superó y dijo, bueno, los mejores golpes y lo que más sentí fueron los golpes al plano bajo. O sea, Eso fue lo que me quitó movilidad y lo que me, no me dejó terminar la pelea de pie. 14 años de ventaja. Entonces coincidimos con que le falta. El Canelo es potente, es veloz, pero tuvo a su vez un rival muy flojo. Esas son las apreciaciones humildes, porque acá nadie es el dueño de la verdad. Lo que quiero decirle, amigo mexicano, que usted está escuchando, son tan grandes las figuras de México, tan grandes, que usted las conoce tanto mejor que nosotros, que para ser verdaderamente un gigante del boxeo mexicano, hay que recordar los cinco o seis apellidos más notables ...de la historia del boxeo de México... ...y ustedes mismos van a advertir... ...que a este chico... ...le falta y mucho... ...y mucho... ...para llegar a los grandes ídolos que... ...gracias a Dios, dio el boxeo mexicano... ...para México y el mundo... ...es así o no, Damián? Me parece que coincido totalmente contigo Luis... Eh, ...estamos tratando, y, y ellos también... ...quieren tener una, una figura... ...tan ávidos... ...como, sí, eh, sí, como sí. siempre han tenido... Sí, ...y fútbol. figura de primer no. nivel, el tope... Que sí. bueno, que todo país, todos los que amamos el boxeo, queremos tener nuestra sí, bueno, figura y por eso nosotros eh, bregamos por eh, Lucas Matiz, por Marcos El Chino Maidana. Y bueno, los queremos tener en el primer nivel porque Sergio, nos gusta. Martínez, nos gusta Luis seguro. cuando eh, vemos eh, que presenta a Michael Buffer o Jimmy Lennon Jr. Sí y lo presentan a Marcos El Chino Maidana. Claro, bregamos gracias. también porque desde aquí, desde Rosario, pedimos que un Sebastián Luján también esté peleando nuevamente por un título del mundo. Yo recuerdo aquella noche, allá por el año 2002, cuando lo vimos enfrentar a Tony Margarito por ESPN+. Sí, más, y era todo un acontecimiento para la ciudad... Eh, sentarse a ver esa pelea uno, uno la venía esperando eh, y, si, y siguiendo esa, esa preparación que eso es lo, lo, lo más lindo también yo, cuando yo, uno sí, sí. sigue la preparación del boxeador, cuando va a enfrentar y va a una pelea de esta índole ¿no es cierto? Yo eh, quisiera decirle al amigo mexicano que nos escucha, como a todos, pero en este momento como sabemos que se está enterando mucha gente de México eh, decirles que eh, no hace falta que aclaremos que Nosotros cuando no son argentinos los que combaten o aquellos que trascienden realmente por su exquisitez o su contundencia, eh, siempre vamos a tirar para el boxeador mexicano. El boxeador mexicano le pone pimienta, ¿eh? le pone ese condimento fundamental al menú que es una velada de boxeo. Por eso queremos que no se engañe a la gente con figuras que a veces están un poquito más infladas que lo que corresponde. Esto es Boxeo Planeta en 889 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. En la voz de Damián Casino y quien te habla Luis Parpacel, y te invitamos a compartir una pausa, un tema musical y retornamos. Te recordamos la vía de comunicación. Bueno, es el 424-2769 o nos envías un mensaje de texto al 156-418-262. Simplemente tenés que decir: estoy escuchando Boxeo Planeta, mi nombre es, mis últimos tres números de documentos son y simplemente te podés llevar el primer premio, que es una remera de Olimpia Deportes, y la gentileza de Thompson y Williams.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 Bueno, 20, 36 minutos, seguimos en nuestro programa número 41, Boxeo Planeta. Sí, sí, eh, seguimos, yo no te creo, pero bueno. Eh, ¿Te puedo pedir una bochada? Hay que creerlo, se hizo realidad claro. este sueño que habíamos charlado en, en algún que otro café. A y me, mí decías, me parece ¿cuándo más? vamos a tener eh, nuestro programa radial? Eh, sí. Y bueno, hoy por hoy es realidad. Ah, bueno. Y quién te dice, no. yo te digo, cuándo eh, tendremos nuestro programa en el cable, en la TV, sí. y bueno. ¿Cuándo vamos a tener a Osvaldo Bisbal, que el otro día se nos escapó en el Luna, eh, una referencia, una, un dictamen acerca de lo de Gumercindo, ¿eh? con el amigo Bonan? Bonan, sí, eso sería... ¿Eh? Con Gumercindo con, con solo preguntar y que no sepan qué contestar ya sí. ganaríamos y mucho. Bueno, eh, vos tirame un jab que yo después te tiro un cross y ya tiene ahí ahí tiene el golpe el cortito abajo ¿a vos el cortito abajo? sí mirá eh, Freddy estás ahí Freddy Rivero mira me dice don Aníbal Bosque que te pide para el próximo viernes para los tres que difunden y comunican el boxeo el tablón para la prensa somos nada ah. más que tres tabloncito así podemos trabajar cómodos tranquilos también Aníbal y quien te habla Luis no nos sentamos los tres, nada más un tabloncito si se puede ¿Eh? ahí a la vera del ring, para los tres que estamos apoyando y nos vamos a aflojar de manera sostenida todos y cada uno de los festivales que se hacen en nuestra ciudad. No vamos exclusivamente a la gran velada, ¿eh? a la de lujo, a la, a la que van todos. Nosotros vamos... A todas las que podemos. A veces quisiéramos estar en tres, ves, en tres lugares, pero claro, no podemos. Es imposible. Pero bueno, ¿Eh? Eh, hoy por hoy estamos apoyando el Boxeo amateur, que es un, una, un gran paso para el periodismo de, que apoya esta actividad y que como bien referenciabas, no elegimos las grandes veladas, sino que tratamos de ir a, a, todas, todas, ¿eh? a todas, sin hacer distinción sí, sí. de ninguna índole. No, no, no, no vamos a eh, pedir ni la calefacción gracias... de nada, no, ni el aire no, acondicionado no, una no. par, la, un, tablón, de... un tablón para trabajar sí, cómodo. No, no. Eh, gracias, Rolly Cañete, por acercarme, bueno, la invitación para, la, para este viernes en el Club Ciclón. Eh, si está todo eh, como corresponde, si, si van a estar las autoridades que correspondan, vamos a estar... No. Eh, bueno, presenciando esta velada Ojalá que esté eh, todo en orden Y todo bien Para que mm, el, el ambiente boxístico La familia eh, Muchas veces Luis Parpacelli me, me ha comentado Mirá Damián, eh, la cantidad de chicos Que van a este tipo de festivales Y que no quieren ver eh, ni, ninguna corrida ningún ningún incidente, gritería, no, ningún incidente. No. la familia quiere ver boxeo que son justamente lo que van a, a apoyar a sus, eh, a sus seguidores a, a todos los, los boxeadores que bueno, llevan la familia, los amigos bueno, eso es lindo que este viernes, eh, si se logra hacer este festival en el Club Ciclón en, en el que ya Creo que está confirmado. Yo eh, no, lo, no lo puedo asegurar, pero me parece porque escuché dos campanas que, por un lado, me dijeron que no, no se lo iban a dejar hacer a Freddy Rivero. Por otro lado, me dicen: no, Freddy Rivero tiene, eh, no sé, permisos de Santa Fe y lo va a sí, poder sí, hacer. Sí. Bueno, eh, estos, estos pormenores seguramente nos vamos a estar enterando este próximo viernes. En el club Ciclón Saavedra de las 6:42 eh, eh, va a estar combatiendo la Cobra Zarza. Eh, enfrentando a José Ojeda en gran pelea este chico que está próximo a hacerse profesional, va a estar combatiendo, eh, es uno de, tu, de, de los que te ha gustado sí. a nivel amateur en, en me, los últimos tiempos, me, vos, vos, vos siempre me me me, cuando lo viste me dijiste este chico me parece que le veo futuro seguro, yo quiero decir esto y, y sé que Damián piensa lo mismo porque, por eso me atrevo a decirlo Freddy Rivero, si estás del otro lado comunicaste con Boxeo Planeta y decí lo tuyo ¿La vía de comunicación del directo, también. 424-2769. Viste que siempre que es, Freddy. Si estás del otro lado, tenés el micrófono abierto. Bueno, también, eh, Luis, te comento que va a estar, bueno... Diana Bres, eh, el Chico Reyes... Eh, bueno, hay, hay, hay muchos eh, bolaños... Eh, como bien decíamos, la pelea de fondo... Bueno, Brian Montenegro mm. con el Aní León... Eh, bueno, está un poquito borroso porque lo bajé de internet y gracias a, a Rolly Cañete que me acercó la invitación, pero este viernes muchachos eh, tenemos boxeo en el Club Ciclón y esperemos que, que todo salga. Eh, de la mejor manera, sí. sin incidentes y, y que aporte y sume para el boxeo. Tenemos 20 minutos para todos aquellos que tíreme, quieran llamar. Tíreme un, un a ver, un, un llavo sí, yo te voy a, o un ascendente de derecha. Te voy a hacer usted... una pregunta. Vos que sos analista del sistema, que manejás la cibernética como nadie, ¿te metiste en algún lugar, en algún rinconcito donde la información diga que Floyd Mayweather y Manny Pacquiao puede ser cierto? Sí, Luis... Eh... Esto se puede concretar si la gente que maneja a Manny Pacquiao eh, acepta hacerse el test antidoping Ajá. sanguíneo que pide la, la, la gente de Floyd Mayweather. Floyd Mayweather padre, sin, sin, sin dar más detalles, es el sí, que sí. quiere que se haga esto. Eh, lo dijo el papá del invicto estadounidense Floyd Mayweather eh, que, no, no, ...que estaría com, complacido de enfrentar al filipino Manny Pacquiao en su próxima pelea... Eh, ...lo único que quiere es que se haga este, bueno, este dopaje al estilo eh, olímpico... ...o sea que esto no es un dato menor, no, no se está pidiendo algo que se desconozca... ...esto es eh, que se haga un, un dopaje eh, al azar estilo olímpico... ...ambos eh, estarían en, en las mismas condiciones para hacer este tipo de, de dopaje... Pero el campeón filipino aún no está de acuerdo. Eh, alegan que hay eh, un impedimento a nivel eh, religión del filipino. Que bueno, eh, a ver si se puede dejar de lado esto, aunque sea eh, para hacer este gran combate, que realmente todos los que, que nos gusta ver el boxeo grande, y bueno, eh, no dejemos pasar más. Eh, eh, Floyd Mayweather, eh, ¿cuánto tiempo lleva sin pelear? Eh, eh, ya tiene confirmada Floyd Mayweather su combate el 17 de septiembre en la que enfrentará a Víctor Ortiz y ah. estará en juego el título mundial Welter versión Organización Mundial de Boxeo eh, y bueno, eh, será un gran combate. Eh, sí, yo lo creo. Me parece sí, que, sí. bueno, sabemos... O sea, si... Hay un ganador, me parece. Hay mucha diferencia técnica entre Floyd Mayweather y Víctor Ortiz. Víctor Ortiz es un golpeador, un fajador. Y Floyd Mayweather es un boxeador, eh, defensivo, contragolpeador. Bueno, es completísimo. Me parece que va a ser un gran combate porque Víctor Ortiz va a ir a llevarse a, a Floyd Mayweather por delante. Y Floyd Mayweather desplegará todo su arsenal técnico. Sí, sí, señor. Eh, al mejor estilo, bueno... Como saber salir a los laterales, hacer cintura, visteo eh. palancas, barrido... Combinación de tres manos, este, todo, todo lo que sabe este hombre. Te hago una consulta. Dígame, compañero. Lucas Matiz y Débora oh, Alexander, bueno. súper ligeros este sábado. Llegando ya... ¿Qué ya, tenés? ¿Qué llegando ya tenés? Y, y, y tirando los últimos golpes, eh, todavía quedan un par de rounds... Uh -huh. eh, ...en este programa número 41 de Boxeo Planeta... ...y bueno, vos me traes algo... ...este combate... ...como yo te decía al comienzo del programa Luis... ...hay combates que se esperan... ...hay combates que se van palpitando en los gimnasios... Eh, ...a la gente que nos gusta charlar de boxeo... ...y bueno, este, esto es el primer nivel... Eh, ...número uno... ...Lucas Matiz y Devon Alexander... ...es número uno... ...como lo fue Maravilla Martínez... ...Paul William... Eh, ...bueno... Es el, el mejor nivel. Eh, yo digo, eh, lo saqué en el blog. Eh, palabra de Pablo Sarmiento, quien es eh, parte del equipo de Lucas. Eh, dice que esta vez. Y, y bueno, parece que, que han escuchado a Boxeo Planeta. Bueno, humildemente lo hacemos eh, la referencia. Eh, pero bueno. Pablo Sarmiento de esta vez dijo que no va que Lucas mismo no quiere dejar dudas. Eh, ...para que lo roben las tarjetas como fue en su último sí. combate... ...y que perdiera el invicto frente a Zapyuda... ...y quiere ganar por nocao ...y frente a nada más y nada menos que Devon Alexander... ...un hombre rapidísimo... ...que también tiene un solo combate perdido... ...que deberá eh, ser frente rápido, a, claro... Eh, eh, ...hay un, un duelo de velocidad, de potencia... ...me parece que la velocidad eh, va a estar por el lado de Devon Alexander... ...y me parece que la potencia, la justeza... Eh, la... el golpe de poder sí, sí, la resistencia física sí. viene por lado del latinoamericano ojitos bien abiertos para Débora Alexander ¿eh? porque no, no, es no. veloz Cuidado que... tiene jerarquía uno sin duda lo sabe pero no, no, no. Lucas Matisse si armoniza bien si entra bien pisado y, a, y, y realmente combina bien sus manos Este puede ser letal eh, Devon Alexander tiene en, en su haber nada más y nada menos que peleas contra Timothy Bradley sí. eh, Andreas Kotelnik eh, Urango eh, Junior Witter con tan solo 24 años ha enfrentado mejor oposición que nuestro Lucas Matisse eh, eso podría ser un factor que jugara a favor del norteamericano uh -huh. pero también eh, tiene falencias eh, técnicas eh, eh, tiene muchos, eh, es muy lagunero, Lucas Matiz es más parejito, más tractorcito, pero en el buen sentido, no, tra no tractor tractorcito de ir para adelante eh, ciegamente, sino trabajar continuo, eh, Lucas no es de tirar gran cantidad de golpes, pero lo que va tirando eh, va mellando, es como que va tallando su pieza Y que cuando llega el momento de levantar es, esa pieza, ese, esa, esa obra de arte que él va eh, dejando entrever, cuando la levanta y la, la, la hace valer, es cuando viene el knockout. Él siempre dice que, que bueno, él va haciendo su trabajo y que el knockout llega solo. Esta vez me parece es. que lo va a buscar. No quiere que le roben la pelea como se la robaron con Zap Yuda. Gran pelea. Muchachos, esto va a estar eh, televisado eh, por el canal de Cable Space, con los comentarios ah, de, nuestro eh, de nuestro amigo Marcelo González, que siempre nos manda las invitaciones para que bueno, estemos apoyando el boxeo o, y o, la organización de Garano. Obviamente Boxeo Planeta eh, saluda, felicita de manera fervorosa 20 años de Combate Space. No es poca cosa la continuidad y la calidad de los espectáculos que proporciona al amante del boxeo, eh, el equipo periodístico y técnico de, de Combate Space, que tiene en la figura de Marcelo González un chico con una sapiencia, con un fogueo, con una experiencia enorme en esto que es el boxeo local a nivel internacional. Ha viajado y nos enriquece con su caudal informativo siempre. Por y es su... respetuoso con quienes les mandan mensajes habitualmente desde, desde el lugar que sea. ¿eh? Por supuesto que está apoyado con el relato de Juan Abraham Larena desde los Estados Unidos. Esto va a ser eh, en el estadio Family Arena de Saint Charles, eh, Missouri, Estados Unidos. Juan Abraham Larena, eh, y aprovecho para saludar eh, porque veo que van sumando entradas la gente de la parte sur de Estados Unidos, la gente de bueno, Arizona, Texas... Eh, Oklahoma, Louisiana y nada más que nada menos que Florida, que es eh, donde más latinos hay, son los que más se vuelcan a Boxeo Planeta a través de nuestro blog, Luis. Claro. Eh, eh, no, yo lo que te quería preguntar es, que sí, sí. es ese inglés que veo que va mejorando. Que, eh, ¿Usted está haciendo algún cursito de inglés? Y ¿No me contó nada? O... No, no, tengo el apoyo no. de mi señora, que es profesora y traductora de inglés. Bueno, bárbaro, pero por eso digo, a veces. Ah, pensé cuando, que no se acordaba. A veces, cuando Josué y Almita lo, lo permiten, este. Guadalupe se sienta contigo y... 20 sí, sí, sí. Minutos me reta hora, un poco, pero y bueno. bueno. pero... pero momento, me ayuda, a... me ayuda, me ayuda. Te comunicás vía Facebook con los boxeadores de todas partes del mundo y lo tenés que hacer en inglés, me parece extraordinario. Un día me voy a plegar porque necesitaría eh, cierta fluidez para... Y si para le digo para... que me estoy preparando para cuando vayamos a, a hacer una velada, eh, a cubrir boxeo planeta en algún festival eh, en Las Vegas, bueno... Los sueños alguna vez hacen realidad, como este programa, y sí. ojalá lo podamos lograr. Uh, bueno, ojalá. como bien te decía Luis, eh, le, le damos eh, la opción al oyente uh -huh. de que a través de Canal de Cable Space, eh, con comentarios de Marcelo González desde aquí, desde Argentina, y los relatos de Juan Abraham Larena desde los Estados Unidos, tendremos este próximo sábado 25, eh, bueno, este gran combate... Eh, con una gran preparación que dejara eh, Lucas Matisse eh, ya en Oxnard, en la parte de Estados Unidos, donde trabaja con Pablo Sarmiento y, por supuesto, eh, siempre apoyado por su amigo y entrenador de toda la vida y que no abandonó Lucas Matisse, que es el Cuti Barrera. Ellos van a estar en el rincón del argentino eh, en este gran combate que se va a realizar en el St. Charles, Missouri, Estados Unidos. Eh, no quiero dejar pasar el hecho de tener en cuenta que hay dos figuras del boxeo nacional eh, que en realidad andan muy bien, eh, que son auténticos profesionales, que tienen no solamente condiciones naturales, sino que intentan siempre enriquecer su repertorio a partir de, de, de la práctica constante y del cuidado personal, que hace que sean realmente figuras importantes del boxeo argentino, como son Jonathan Barros y el Cotón Revesco. ¿Eh? Cortito eh. te cuento que ya tiene Jonathan Barros eh, confirmada eh, la pelea, esto va a ser, ya te digo Luis, sí, eh, de debido un... a los problemas sí. del panameño Celestino Caballero para viajar a la Argentina, el duelo Ajá. titular con el campeón mundial pluma nuestro Jonathan Barros en eh, asociación mundial de boxeo se postergó para el 2 de julio ah, 2 en de julio. la colonia Junín Mendoza. Bien. Eh, esto, el mendocino iba a efectuar la segunda defensa de su corona, pero las complicaciones eh, de, de las cenizas volcánicas que ajejan a varios países de Sudamérica, y en especial a nuestro, na, la parte de, de los vuelos, uh -huh. eh, es la que no permite que, que, bueno, que se pueda hacer eh, como estaba previsto este combate. este combate. Entonces ya tiene fecha, esto es eh, 2 de julio, Colonia Junín-Mendoza. Bien, eh, quiero decirte que si en alguna oportunidad, vamos a hacer lo posible, nos toca ir a, a los Estados Unidos a alguno de esos festivales que queremos presenciar, obviamente nos va a enorgullecer el hecho de que, por ejemplo, digamos, mirá, vamos a estar delante de Michael Buffer como anunciador, o de Jimmy Lennon. Por ahora, por ahora, lo hace muy bien, se llama Norberto El Tato Lombardi, es el anunciador de Sportivo América, que mucho me gustaría que esté en ciclón el viernes. ...porque viste realmente una velada... ...un buen anunciador... Claro, ...y el se, Tato Lombardi lo hace bien... ¿che? Sería, ...sería bueno que se unifiquen... Eh, sí. ...un presentador y que se empiece sí, sí, a ver... A, ...a formar un presentador... ...aquí en la ciudad, que sea la cara visible... ...y que diga, ah bueno, lo presenta... Eh, este, ...este gran locutor... Sí, sí, ...entonces, eh, bueno... Que, ...que se pongan de acuerdo entre todos los, los programadores... ...y que puedan tener una figura emblemática... ...en la presentación del espectáculo... Del espectáculo ...que verdaderamente eh, le, le viste y le da color... Eh. ...cuando presenta a Michael Buffer... Sí, ...es otra favor. cosa... No, no es, no de, o sea, ...sin desmerecer a, a todos los profesionales... Claro. ...pero Michael Buffer, Jimmy Lennon Jr... Eh, ...te ponen esa piel Estamos de... hablando de vestir una velada de boxeo... ...y de vestir deportivamente a los boxeadores... ...en la ciudad de Rosario... ...de dónde Olympia podemos? Deportes... Ser? Ah. ...y si hay que vestirse de primera... ...tanto para ir a una fiesta... ...a un evento trascendente o simplemente de elegante sport, se trata de Thompson y Williams. Pues bien, estas dos firmas se unen para decir que el ganador de esta noche es el señor... Eduardo Pereira. Muy bien, Eduardo Pereira, te has hecho acreedor a la remera, gentileza de Olimpia Deportes, y a la gentileza de una corbata de Thompson y Williams, peatonal Córdoba 1060, gentileza del señor Aristides Bruno Bueno, yo le voy, a, le voy a tirar los últimos golpes, voy sí, a, sí, sí. a alargar. Eh... Sí. le voy a pedir una. Le voy a, pedir, a por ver, favor, dígame, ¿cómo? No se encime tanto. Dele no, no, no, ángulo no. no para, voy a tomar distancia. Tipo... No, no, usted es un hombre peligroso, cuidado que. Pero, bueno, con, pero... el, con ese anotador. Si, si, eh, se, me, eh, si ah... se mete en la cortita, sepa cómo se hace meter en la cortita, Pues usted sabe. Bueno. Pero sí. su fuerte pero es la media. Con esto le voy a contar lo que viene. A Déjeme ver. que le voy a contar lo que viene. Neta. Viernes 24 de junio, título OMB Super Ligero Femenino. En José Cepaz, provincia de Buenos Aires, Fernanda Alegre enfrentará a Silvana Lima da Silva. Esto va a ser por el título eh, Super Ligero Femenino. Fernanda Alegre, la chica, la, la camionera, la capoda sí. en la camionera, eh, que está apoyada por el sindicato de camioneros, eh, con, con el apoyo de, de todos los, los que visten la ropa verde. ¿eh? Ella ah, bueno. eh, siempre tiene, bueno, eh, su yor verde, su batita verde. Eh, es una chica muy trabajadora en el boxeo. Se merece seguir donde está. Eh, siempre, eh, bueno, deja, nos deja algunos comentarios en nuestra página y en nuestro, en nuestro Facebook también. Le, y le mandamos el saludo grande. El, este viernes, Luis, eh, 24. Okay. Esto televisa eh, Teis Sport. Eh, también en, en la misma velada en José Cepaz, provincia de Buenos Aires, estará combatiendo Gumercindo Carrasco. Esta vez se enfrentará a José María Pombo en categoría eh, super ligero a 10 rounds. Eh, Gumercindo Carrasco que, que enfrentará a Juan Bonani y que es mi amigo y compañero de trabajo Luis Parpacelli todavía le pide a Osvaldo Bisbal. Que se explaye sobre esto, que diga sí, qué sí. pasó, eh, qué, que qué, declare, qué resolución tomaron. Que ¿Vieron la pelea o no, no la vieron? Combatir, o mínimamente sí. si vieron o no vieron la pelea. Eh, bueno, también Ana Esteche enfrentará a Rosana Melgar. Mm. Cuatro rounds, categoría ligero. Eh, te hacemos claro, la referencia ya tenemos que ir cerrando ¿eh? Eh, ya, bueno, no, no alcanzo Aníbal ni a hacer no, cintura Aníbal que me bueno, pone en el aire eh, esto hacemos la referencia eh, a Sport Televisa a partir de las 22 horas eh, viernes 24 eh, recordamos eh, Canal de Cable Space este sábado Lucas Matiz se enfrenta a Devon Alexander eh, comentarios eh, Marcelo González Y relatos de Juan Abraham Ladrena desde los Estados Unidos. Y este viernes, Teis Sport, eh, Martín Perazón, los relatos y comentarios de Silvana Eleonora Carcetti, eh, Televisa Teis Sport. Nosotros vamos a estar en ciclón este viernes por la noche. Eh, veremos ese, esa velada, la vamos a ver posteriormente. Y por supuesto te decimos que www.boxeoplaneta.blogspot.com es el lugar de la mejor información. A partir de mañana tenemos la posibilidad de escuchar este programa, este nuevo programa y el número 41 va a estar eh, grabado para, bueno, para toda la gente que no tuvo la posibilidad por alguna cuestión laboral o, o alguna otra cosita, de escucharlo en vivo. Eh, seguramente que el vivo tiene otra cosita, pero bueno, a partir de mañana en nuestro blog vas a tener grabado el programa número 41. Nos vamos despidiendo, Luis Porpaselli. Aníbal, muchísimas gracias por... La mano que nos da siempre en la atención de los teléfonos y en la puesta en el aire. Esto fue Boxeo Planeta, edición número 41, aquí en la 88.9, Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Te decimos hasta el próximo miércoles.